Hola, muy buenas tardes Feuchas, aquí Hola. estamos en la 97, en un día maravilloso, dentro de poco el 8 de marzo, o sea que no se puede pedir más, esto va viento en popa toda vela Con Hola. mucha lluvia pero contenta, sí, eso es Bueno, pues hoy también yo creo que va a venir una colaboradora que hace tiempo que no viene Eh, va a estar una víctima No adelantes acontecimientos por si acaso no viene Por si acaso siempre hay que adelantar Y hay que ir con el esto Porque está está ella está toda deseosa De, de estar con nosotras Entonces aquí vamos a estar En una tarde más exactamente eh, Un viernes Con las feuchas en tastasia. no, perdonar en el la el 97, 97 mujer, en la 97, si sí, sí, esto es, es de toda lo, la vida. Lo que hace el Alzheimer, lo que la infancia y la evocación, y la evocación claro, sí. si es que somos los pura, años de experiencia, pura memoria. Bueno, pues a ver, vamos a empezar un poco con otra vez con Lo free y lo duty free y todo lo free. Pero en este caso nos vamos a a Señalar el martes El martes El martes vamos eh, que es 8 Y es el día de Internacional de la mujer De las mujeres, vale Trabajadora Trabajadoras todas Que trabajadoras. son todas Entonces bueno, este año eh, Empieza a las 7 y media en el Arriaga Va hasta la Plaza Mollúa Y termina Manifa, en la Ayunta A manifa absoluta, a las vale. siete y media O sea, estáis Como todas siempre. convocadas hasta Mollúa y vuelta Y vuelta hasta el ayuntamiento Todas convocadas Para manifestarnos y para estar en la calle Y para estar juntas La consigna es feministas eh, Preparadas para la revolución y Nunca me lo has dicho A ver si es cierto ...entonces bueno... ...pues eh, esto es ya el martes... ...hay cosas también que se van a hacer... Eh, ...que están un poco alrededor de, de la... ...de precisamente de esta fecha señalada... ...como 8 de marzo... Eh, ...resulta que al centro de documentación... ...que yo no sé si conocéis que está en la bolsa... Sí. ...es un centro de documentación que se llama... ...esto... ...a ver cómo se llama... Mmm, ...esperar un momentito... ...ah sí... Maite Alviz, es una mujer que perteneció a la Asamblea y que eh, murió hace un, unos años y le pusieron en su nombre este, este centro Bueno, pues en el centro de documentación el 9 de marzo a las 7 de la, de la tarde está eh, Rosalinda Fregoso Ella va a hablar eh, de las mujeres y el cine en América Latina O sea que eh, es una buena oportunidad para juntarnos y para estar un rato. Es al día siguiente, o sea, si esto es martes, el 9 es miércoles a las 7 en el centro de documentación que está en la bolsa. Además es un edificio muy bonito para visitarlo, para ver si se puede aprovechar y verlo. Bueno, hablando del centro de documentación, les eh, resulta que le han dado un premio que se llama Cirgari Saría. Y es por el, el empoderamiento de las mujeres. o sea ha, a, Esto se lo ha dado la diputación. Y el mismo día 8 de marzo en la BBK de Gran Vía les eh, van a dar el, el premio a las 6 y media. O sea, las, la, la manifa empieza a las 7 y media. La verdad es que la cosa va un poco justa y el premio es a las seis y media en la BBK, pero estáis todas invitadas, o sea que si queréis eh, aparecer y queréis eh, ver a las mujeres que llevan el centro de documentación y que están siempre, eh, por cierto, que es un lugar que digno de verse, hay una buena cantidad de, de libros, de películas y además de, de, de ¿cómo se diría?, fotos, todo, todo un... un, un no sé, un agrupamiento de cosas que se han ido haciendo a lo largo de la historia de las mujeres a lo largo de la de pues yo creo que desde 1970. Que tienen un buen archivo, ¿no? Un buen de archivo, de un buen sí, acopio. A, a ver, ¿qué más? Ah, una cosa muy muy simpática. El resulta que este domingo, 6 de 6 de marzo, en la Ría de Butrón, esto ya estamos hablando de plencia. Pero resulta que hay eh, el, eh, una inscripción que es gratuita y es la novena regata femenina popular. Empieza a las 11 de la mañana. Os tenéis os podéis apuntar y os dan todo, parece ser en el 60571 hasta la 7152 Para utilizarla sí, para hacer el regatismo, pues me imagino que sí, vamos, la, la, la inscripción es gratuita, es para todas las edades, es eh, todas las mujeres que queráis estar un rato y pasar un rato por la por la playa, eh, no por la playa, por la ría de, de Plencia, que además es un, un sitio realmente bello y realmente agradable para estar ocupadas por ...un domingo por la mañana... ...y a diez metros... Uy, ...a 10 a 10 minutos del metro... ...por la pasarela de madera... ...en las curvas de barrica... ...allí es donde empieza la regata... ...la regata, regata. ...hombre, no es el mejor día por el tiempo... Eh, pues ...que va no. a hacer, pero bueno... Hoy no. domingo, ...pero como hay que mojarse de estas maneras... Eso, ...bueno, es si te te mojas directamente... Bueno, hay otra hay otra cosa que me, me ha parecido muy interesante que lo han hecho el ayuntamiento y es una un tríptico que es un poco eh, sobre las rías los puentes y las mujeres es una es una idea que de lo que se trata es un poco de hacer un paseo por diferentes lugares que van desde san antón hasta sendeja y por Eh, andando a través de la ría Y ver Las diferentes eh, Oficios Que tenían las mujeres Entonces en ese sentido eh, Es una mmm, La podéis encontrar en la web Es gratuita Y se trata en La web es www www.bilbaunet Publicaciones W será, ¿no? W, sí uh -huh. Bilbaunet Publicaciones, Igualdad ría puentes mujeres Y te, y te lo dan gratis en el pdf o en como dicen aquí claro, en el aquí hay... smartphone en las tablets te lo, lo puedes lo puedes bajar eso un, era una zona también claro donde había pues muchísimos talleres y había muchos oficios no en su momento, muchísimo claro, de las mujeres supongo, es una, que es una su importancia es una cosa que me ha, me ha parecido preciosa porque realmente vienen aquí todos los oficios están están escritos en papel y también lo podéis bajar están eh, por ejemplo las cho cupineras, las, las raderas, las cargueras, las carceleras, las braseras, las castañeras, eh, las beatas, eh las añas y es una cosa las obreras de la construcción, las sardineras, las lavanderas y es un eh, esto se hacía todas todos estos oficios estaban eh, alrededor de la ría de Bilbao de, en, en lo que es hoy el el casco viejo y me ha parecido son también tienen fotografías de estas mujeres y dibujos y vamos un, una idea realmente bella Bueno, pues ya han venido nuestras víctimas... Sí. ...espero que hayan venido con alegría y buen humor... ...que aquí lo necesitamos hoy a Radudales... ...y a, a ver, ¿qué tenemos bueno, de canciones? No, eh, unos, a ver, lo primero, a volver ver. a recalcar lo del Día Internacional de la Mujer... ...creo, Manuela, no sé si se te ha olvidado decir algo... ...de que te he visto por ahí apuntado... ...algo que había en Deusto de una plaza de... Sí, sí, no, pero eso ha sido ha sido ya, ¿eh? Ah, ha sido, ha vale, sido. Vale. Lo, iba, lo iba a comentar al final... Porque me, me ha parecido una, una iniciativa que la ha llevado el, el Ayuntamiento de Bilbao, que han hecho una plaza Yolanda González. Sí. La, la inauguraron el otro día, la semana pasada. Fue una estudiante asesinada en Madrid en 1980 por la ultraderecha y le han hecho una plaza en Deusto. La Rivera, sí. Entonces, nada, lo iba a comentar en las noticias, así con el ah, en vale, el vale, magazine no, del final. Sí, pero de, de bueno, está bien, Américas. está bien, porque de alguna forma lo he cogido vale. precisamente para dar realce un poco a... Bueno, pues a... acordaros que lo principal es que el martes es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Que estamos invitadas a las 7 de la tarde. ¿A las 7 o 7 y media? A las 7 y media, pero ya que si sí empiezan a las 7, mejor. Mejor. Vale. Ah, sí, bueno, y bueno, llegan a yo, la plaza... Quería recordar un poco de por dónde viene, de cuándo empezó también... El día 8, es el Día de la Mujer, empezó eh, la celebración, la primera celebración fue en 1911 y se hizo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, porque un, un año antes, en 1910, la el grupo feminista socialista eh, quería celebrar el Día de la Mujer, sobre todo celebrado ese día, ...por una matanza que hubo en Estados Unidos... ...en es una fábrica... ...en una, fábrica, en una fábrica de algodón... ...de sí, mujeres, mujeres que las... ...el, el, el, el dueño... Las, ...las quemó vivas... Uh -huh. ...y entonces quisieron poner esa fecha... ...pues como un poco de celebración... Sí, celebración. De, ...de todas formas yo sí que decir... ...que la mejor celebración sería que no tuviéramos que celebrarlo... ...ah por supuesto... o sea ...que no hubiera por el día 8, día internacional... ...de la mujer trabajadora... ...porque querría decir que ya estamos empoderadas... ...igualadas... ...y de todo, que bueno, luego cuando venga nuestra... ...que en nuestra sociedad tendrá otros carac... caracteres... ...que bueno, no tendría cuando necesidad... ...cuando venga nuestra amiga Garassi, ...pues hablaremos un poco de, bueno... ...pues como ya vamos entrando poquito a poco... ...sin llegar al grado de igualdad que... ...que dices... ...que sería... Vamos... <risa> ...yo creo que vamos a peor... <risa> ...bueno, no, yo creo que vamos bastante... ...poquito a poco, con el trabajo nuestro exclusivamente... Mm. ¿eh? ...no con el trabajo de nadie más... ...sino con el trabajo de las mujeres... Eh, vamos entrando en, en muchos sitios Bastantes importantes También es verdad que todavía sin ocupar los cargos más importantes Pero bueno, luego hablaremos con Garasi de ese tema Por ejemplo, eso, lo que nos ha pasado ya por si no llega En el tema de la justicia ¿Qué os ha pasado? Que es muy a ver. importante ahora que se está hablando de las magistradas Que están juzgando a sí. Urlangari y, ah. y no sé qué, como que... ...como que fuera noticia que haya... ...que sean tres mujeres las que juzguen... ...las que componen el tribunal... ...eh... ...y las ponen además como... ...eh... ...que son muy buenas... ...que... ...mete muy buen concepto en la justicia... ...que lo están haciendo muy bien... ...cuando cuando cualquier otro tribunal que juzga... ...a cualquier otro... ...nunca hablan de si es bueno el juez... ...el magistrado o nada... ...y en este caso si sí se está hablando de ellas... ...a qué se dedican... ...lo que hacen... ...cuál es su vida... ...y cómo lo están haciendo... ...pero bueno, yo... ...bueno, creo... yo lo que he oído también es su calidad moral... ...es decir, su, la capacidad que tienen... ...de, de, de ser ecuánimes... ...de, de, no, de no venderse... Ya, ...de no bueno, tener... ...pero es eso, porque tiene no que, tener... que ser noticia... ...que no, ya, sea ecuánime pero su capacidad pero de no venderse... ...pero sí si es noticia que la justicia... ...sea ecuánime y que... Y que tengan una, una capacidad moral para lo que están haciendo a mí sí, cada, no, vez, ¿no? cada vez cada eh, vez se ve a la justicia como un lugar de, de, de dimis y diretes a nivel político quien sí, tiene el poder bueno, podemos hablar luego Entonces, un poquito de ese tema sí, sí, y como sí. eh, eh, las sí, sí. mujeres que ocupan por ejemplo en el tema de la justicia Eh, eh, el 52% de los puestos de jueces y magistrados están ocupados por, por mujeres, pero sin embargo las altas instancias judiciales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, ahí llegan muy pocas movimiento entonces bueno pero un porcentaje pequeñísimo según bueno, he leído no, Sí, es pequeño pero un bueno, tercer por sí. van entrando pero bueno pero eh, ya, es que claro. ya sería el colmo que ya sería la historia es que claro también es verdad que, que que si han entrado en la judicatura son jóvenes entran en la judicatura para acceder al tribunal supremo y al tribunal constitucional pues tienes que tener unos años de, de ejercicio de la profesión son jóvenes como para llegar pero que ese no es o el sea, hombres y viajunos que ese no es el asunto, claro. que también hay mujeres que puede, o sea, que tienen esa edad y que han podido acceder y que sin embargo no las han dejado acceder, incluso están luchando con recursos y con historias. Y yo quería ir un poco por ahí, por lo que bueno, hablaremos luego cuando venga Garasí, una asociación de mujeres juezas que se está creando, mm -hmm. bueno, que se ha creado y lo que buscan precisamente es eso, incidir en, en la igualdad y en esas cosas y a nivel, o sea, A la vez que van entrando poquito a poco, que nadie las hace ni caso, también es cierto, que me conste que yo sepa ni ha salido la prensa, ni en la tele, ni nada. Puedo decir que hay asociaciones mmm, pequeñitas y que aparecen a mostrarse de abogadas que llevan ya hay tiempo y que pues que empiezan a surgir y que empiezan a luchar lo mismo que las juezas que algún día saldrán y pues, pues no sé pues a veces pienso que cuando salgan van a salir todas juntas y va a ser un rebote de tres pares de narices y dirán pum nos han invadido va a revolucionar ¿Eh? pero eso. bueno que, que en un tema como la justicia que siempre ha sido muy masculina y muy eh, machista empieza a aparecer y se empieza a notar mucho la influencia después seguiremos de hablando con Garasip y ahora Pero bueno una, una a siete y media ¿eh? sí, a, sí, a las siete sí. y media en el arriaga todas <ríe> bueno vamos a, a escuchar a india que es una cantante compositora para quien no la conozca eh, irlandesa y ¿y, ¿Y no cuál, habla, qué, cuál, cuál canción ¿cómo se llama pues mira, no lo sé. la primera venga la que le da <ríe> la gana ánimo ánimo mismamenteescu sí, y se acabó y la primera Así se llama. ...pues hoy... Mmm, ...no pues se sabe por qué tenemos el estudio lleno de mujeres. mujeres... ...siempre hay mujeres pero hoy más que nadie... ...bueno pues tenemos con nosotros... ...a Inés Espinoza... ...que es una trabajadora... ...panadera de Ocharcuaga... ...y bueno pues que... ...aparte de levantarse a las 5 de la mañana... todos los días y atender a la panadería... ...se dedica a escribir relatos... Norma ...la mayoría por lo que ella comenta... ...de terror... ...lo cual es una maravilla... Porque pues sí, bueno, casi casi la, era, ¿eh? a mí no es que me una, guste mucho, pero sí que es verdad que hay pocas, hay pocas mujeres que se dedican a, a escribir mmm, relatos de misterio, de terror o algo de eso Pero bueno, bueno buenas noches Inés, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras <risa> Bueno, pues a ver, primero cuéntanos un poco, a ver, ¿qué es eso que te levantas a las 5 de la mañana? ¿Cómo es tu trabajo diario de panadera? bueno eh, en mi caso estoy en una tienda pequeñita eh, la verdad que lo que se trabajó muy bien muy bien tengo unos clientes majísimos qué y bien, nunca nos quejamos y es y, que ese es el gran problema de las mujeres que encima no nos quejamos no no lo que estoy estoy bien es un trabajo de muchas horas pero lo que se trabajó en sí bien se lleva bien y sueles tomar apuntes cuando estás ahí en la panadería básicamente escribo en la panadería fuera de ahí no mira no ves qué Nada. creativo puede ser en la panadería sí, sí. Hay tiempo libre Entonces entre cliente, cliente claro. que tal Es una tienda pequeñita No es de mucho barullo uh -huh. Entonces de repente se me ocurre algo Uy, se me ha ocurrido algo pum, pum, pum. Pero salgo de la tienda Y se acabó O sea, nada O sea, en casa nada Nada no. Es que curioso <risa> Solo en la tienda oh, Yo sí. creo que me quedo en el paro no escribo nada Yo creo que en las panaderías ya no se, se abrían tan temprano Fíjate que no, iría tan tonta No, se abran a el problema está que creo que coge el autobús Ah, vale eh, Ah, o sea, no es en el mismo barrio vale, No es en un charco agarro Y, y el me gusta ir con tiempo también a trabajar O sea, que te cambias sí, la anguila, sí, sí, sí. calientas el horno y tal No me gusta ir corriendo ¿Haces el pan tú? o ¿Cómo es eso? ahora Haces el pan ahí, ¿no? Almento, eh, horneo y todo ¿Cuál es la parte que más te gusta de hacer el pan? aprendiste ah, esa cosas también con la masa haces dibujitos, <risa> Ay, bueno. haces dibujitos pies, en el pan eh, yo que sé cien pies letras muy de cosas el ya de los enamorados corazones y adorno la tienda hago marijallas con el pan con el pan marijallas o pero... sea que esos bocaditos bueno, con chorizo chistorra que sueles llevar si cuando... sí. sueles hacerlos en... tú sí Ah, oh, pues fía, rico, Y albólas, albólas, nada, pelotitas con esas cosas dentro Bueno, no vamos a decir dónde estás porque no estoy ya la panadería. No, ver, eso lo hago es, para mí, O sea, Pero que eres va, creativa eh. hasta con el pan. Sí. Yo podría decir que cuando sí? empezaste a escribir, sí. en, bueno, en serio, a ver, lo que hago, pues dos años o así. 2 años. ¿Y que lo de en secreto al principio? Pero te Parece gustaba la... siempre te gustaba escribir sí, o no niña. desde niña? Sí, escribía cuentos y tal Pero luego, no sé, simplemente eh, Pasa, no es que pases Es que no se te ocurre nada, tampoco no La vida va pasando y no Y de repente un día se me ocurrió una cosa Y por a escribirla Y ahí empecé un poco Si me van ocurriendo cosas Hay temporadas que no se me ocurre nada, pues no escribes nada Y, y de repente Se me acumula todo Y parece una procesa Empiezo ahí Y nada, luego ahora estoy de parón un poco No, tengo dos ¿A qué crees? ¿Que has debido esos parones? Sí, no sé, que, a ver, empiezo la historia El relato Y de repente el final me atascó Pues paso Y así se queda Igual un día de repente estás en la tienda o en casa o en el autobús ¡Plas! Tengo el final Lo anoto así un poco en borrón Para que no se me olvide Llego a la tienda y lo termino y Lo terminas. ¿Ah? Pero va así la cosa, ¿eh? O sea, como por flashes Oye, ¿y no te da palo cuando, por ejemplo, cuando dices Ah, tengo ya más o menos el relato hecho Pero te o te bloqueas o no te sí, sale Sí, no se te ocurre nada El final no paso. Igual tardas tardas bastante en encontrar el final sí. Y no te angustia un poco esa no. sensación De que tienes ahí un relato que no lo has terminado Y que tienes que buscarle un final no No, porque como... A ver Yo para mí lo que escribo no... Para mí no vale nada O sea, no... No es. No sé cómo decirte, o sea, no Escribes eso... para ti misma por, por... algo así, o sea, tienes ideas, no sé, pues las trasladas al papel y quedan ahí, ¿sabes? No es más, me da como vergüenza, ¿no? Igual decirla, oh, vaya mierda que, que sé. Es un poco así, es un poco eso para mí. Entonces como no es una cosa que vaya a ningún lado, no se me ocurre nada. Pues paso. Uy, se me ha ocurrido por privado. ¿Y cómo sabes que es la mejor solución? ¿O simplemente se te ocurre esa sí, y no y, y nada más? O sea, dices, es esto como... no, no vale, o esto sí vale, o esta idea es sí. mejor que para aquí. Por ponerte un ejemplo, a medida que iba escribiendo, no me gusta escribir. Entonces tienen que ser cortos, básicamente cortos. O sea, yo tengo una idea y no me gusta que se alargue en detalles y tal. Tiene que ser lo más corta posible, ¿no? Entonces vas haciendo, y son muchos diferentes. Al final acaba siendo el libro gordo de Petete. Ya, porque has traído, se a decir Yo has traído un digo, pedazo vale, de carpeta Esto necesita un título Májame, Días, ¿eh? Ipuy, ipuy, ¿Cómo lo llamo? El principio era relatos a la luz de la luna Y hay cosas que tienen ese título Porque lo miro y digo, Ay, es que tampoco me... Y de repente un día, no sé por qué Sucesos Inés Perados un... <risas> claro. Digo, ostras, si y lo tenía ahí <risa> sí, Lo tenía sí. ahí O sea, me llamo Inés, lo tenía ahí Porque los relatos van un poco por ahí, o sea, es una historia que empieza de una manera y, y acaba, igual con menos esperas Dentro de, del terror o en la intriga y tal, termina, Entonces, son sucesos inesperados, Yo, si estaba ahí, y lo que me ha costado dar con el y, título Y ojo, has, eh, has leído mucho, espera, ¿cómo se llama? Agatha Christie Agatha Christie no, Ella como otro de Misterios, ¿cómo se llama? Que le he hecho muchas películas ¿no? Poirot. Ayer he está viendo una película de El Cándalo... ¿Te gustan las películas de, de terror. terror? Más de intriga O, o sea, los, los libros, sí, las historias, no las novelas no, ¿No no te, no, te gusta, no, gusta leer? Leo, igual un libro y me ha agarrado y lo termino Pero normalmente me cuesta mucho leer Oye, y, me y me todo cuesta. este tochito que tienes aquí de relatos tuyos se los Cuando terminas un relato... Eh, si lo deja, dices Ah, pues mira, sí, se lo voy a dejar a leer una... Sí, tienes eh, alguien Hay oh. una, una clienta, una chica Que la, la pobrecilla Pues cuando termino pues, Léelo y dame el visto bueno y Me corrigen las faltas tal, tal. Sí. Y le encanta y dice, Has terminado ya, ¿Has terminado ya? <risa> La tienes <risa> enganchada con tus relatos Mira, que cuando se me ocurre al final No se te ha ocurrido nada todavía Termina, termina, que hace mucho que no me das nada para leer sí, O sea, es tu correctora Como quien dice Sí ¿Y te has planteado algún día eh, este tochito llevarlo a una editorial no, o algo así? Habría que corregir mucho, o sea, a ver, yo no soy escritora Ya bueno, pero de, nunca se sabe Pero si es verdad que, a ver, yo para mí la idea está ahí, ¿no? De cada historia, la idea está ahí, pero para escribirla bien, para presentarla en algún sitio Esto tienes que llevarlo bien... No sí, falta. Sí, hace, sí, sí, hay que, sí, hay que una cuidar Una cosa sí. que yo escriba, para mí Y lo que se me ha ocurrido lo ponga y lo relate Y tal, ¿no? Pero bueno, si es bueno A ver, eso iba a decir no. yo que, a ver, Imagínate, sí. tú llevas un relato de a estos ver. A una editorial no. Ellos ven que, que, que más o menos está decentemente Pero que le falta Pues eso, corrección, no sé qué claro, estilo tal eh. Eso te lo hacen ellos No, ahora se pueden bien. autoeditar O sea, ahora hay ya procesos de auto Pero lo que pasa es que, bueno, pues eso, un trabajillo pues, pero No te puedes autoeditar tus propios libros eso tanto, Es algo increíble incre... Tanto escritor que para sí, que... Sí, en eso estoy de acuerdo te, pues, sí, sabe tiempo. Igual tenemos una escritora de relatos de terror en potencia Y no lo sabemos yo creo no, que en potencia, no, en potencia no, en totalidad tipo 50 sombras O aquí no te comentan No, no creas, no, yo, yo creo que no Porque... Claro. A ver, escritos de de terror, hay mogollón, evidentemente, claro. de de mascots, bueno, todo, de todo hay. También pero de sexo final, hay, hay mucho, se eh? sale, un poco por ahí, lo que va. Mm, mm. Voy a tener que meter sexo yo en los relatos de terror. También pues meter ahí... po... Pasa que fíjate, nunca me ha pegado mucho a mí el terror con el sexo. Ay, pues no, no tienes a público, ¿eh? dos, sí, sí. Sí. igual tienes que inventarlo. hay claro, ¿no? que inventarlo. Hombre, las 50 obras de Gilda, miedo. Pero de lo malo que bueno, es el libro Yo te iba a decir que para Yo eso, no la no he leído Yo lo he leído no, no, a poco, poco, no, porque a mí me lo dieron De hecho me lo regalaron claro Y digo, bueno, pues me veo obligada a leerlo ¿No? ¿Ah, sí? Claro, o sea que puedo hablar de ello me <ríe> no, no, hablar Y seguro. eso para que me aburra un libro Vamos, sí, sí Oye, pues igual Inés nos lees <ríe> un poquito Yo estoy deseando, la verdad Léenos un relato, venga Corto, venga A ver, este que es que os voy a relatar ahora, que es cortito. ¿Te acuerdas cuando lo eh, hiciste? está basado en hechos reales. Muy bien. Vale. Ay, ay. y ¿te acuerdas cuando lo has hecho? Pero es una cosa de más que yo creo que le pasa a mogollón de gente. Vale. Mogollón. Pero cuando lo has hecho, Hombre, ¿hace, hace mucho, o hace poco. Eh, el año pasado. Ay, Dios, vale. no, no, sí, vale. no, no. Es una cosa que yo creo que le ocurre a mucha gente. Uh -huh. Mhm. yo le da un poco de de vidilla o de pero, pero digamos que está basado en hechos reales. Vale, venga. Bien, este relato se titula ¿Pesadilla? Martín dormía plácidamente y algo se le subió encima. Le aplastaba, le ahogaba, no podía moverse, no podía gritar, no podía respirar, no podía despertarse. Tengo tengo que hacer algo o moriré en mi propia pesadilla. Lloraba en un grito desesperado de silencio y entonces se le ocurrió, si no puedo levantarme me arrastraré hasta el borde de la cama y caeré al suelo quizás así le engañe y me suelte al caerme y lo consiguió cayó de la cama y dejó de aplastarle uh, sentado en la cama sudaba copiosamente y respiraba muy fuerte llenando con ansiedad sus pulmones oh, Dios mío ¡Qué pesadilla! ¡Ha sido tan real! ¡Que creí morir de verdad! ¡Uff! Bueno, ya la hora que es? Creo que es mejor que me levante, desayuno tranquilo y me voy a trabajar. Martín se levantó y se dirigió hacia la cocina. Pero una sombra le observaba desde una esquina de la habitación. Esta noche no ha podido ser, no tengo prisa, ya te volverás a dormir y ahí estaré otra vez, absorbiendo tu vida, la quiero y te la quitaré, aquí te espero. Oh Martín, un muerto se te ha subido encima, coge fuerzas. La lucha será intensa, a muerte, la tuya o la suya, pero él ya está muerto. ¡Bravo! Bueno. Bueno, ¡Qué bueno! ¿Y por qué muy dices bueno, que estabas bueno. sobre Si sí, tú, bueno, a ver, no todo el mundo lo ha pasado, pero hay una... No. A mí me ha pasado dos veces, horrible, ¿eh? horrible, horrible O sea, un su sueño Horrible, tras... o sea, alguien, tú estás durmiendo Te a aplasta, mí... pero te aplasta Literalmente, o sea, que te estás es, ahogando Que te, que te, que le que te estás ahogando Y entonces, de repente Como no puedes levantarte En mi pesadilla, vamos Dije, bueno, pues si no puedo incorporarme Me voy a ver como que me arrastro Y me tiro, y, me... y el que está encima, pues Y... Evidentemente, claro, todo está en tu cabeza En, en mi cabeza sí, que me ha arrastrado Y me he caído Y ese que me estaba aplastando se ha ido Sudando, ¿eh? Sudando y no podía respirar O sea, súper mal Eso cuando te despiertas ya Y... sí O sea, para ti es una pesadilla Pero esa me pesadilla me refiero, es como viviendo, real Claro sí. Entonces eh, Una vez pasó eso Otra vez era una mano gigante que me aplastaba la cara Tampoco no me dejaba respirar Y me por mirar en internet un poco Estas cosas Y en América Latina, por ejemplo A esto le llaman subirse un muerto ¿Subirse un muerto? Sí. O sea, tener un muerto encima O sea, sí Ese tipo sí, de pesadillas No deja de ser una pesadilla O sea, sí, no, sí. no va a ningún lado No tiene otros también eh, Pero en América Latina, por ejemplo A esto lo llaman subirse un muerto O sea, un muerto se te ha subido uh -huh. Y dije, pues es todo para el ato Pues mira Oye, ¿y, y, ¿y sabes un poco qué significa ese sueño? De que tengas un muerto encima ¿O no? ¿No te las has el mirarlo, el decir? Porque... Mm. Pero, Me da un vamos, poco miedo lo que, de la sombra mm, eso ¿eh? a tienes mí que mí ver con muertos que se te suben Y nada, nada. de eso no. pero... Había que leer a Jung y demás sobre no, el... no, no, pero Tiene pero que más México? que ver con la nea del sueño O sea, de que vueltas te has quedado No sé cómo decirte Una nea del sueño, que te quedas sin respirar Y es como que tu propio inconsciente Te ha Te está avisando, sí. despiértate Pues cual uh -huh. otras formas en su empezadía, no sé, pero es algo así como que tiene relación un poco con la nea, el sueño. No respiras, no respira. Puede ser y, eso. Eh, o, no, o o, o está algo, avisando, sí. ¿despierta? No sé, o sea, te estás algo cuando de verdad, pero si sí es verdad que vamos, yo en mi caso sudando y me costaba respirar, o sea, es que había tenido algo encima que estaba y me dio por miedo, en América Latina se te ha subido un muerto y, tal, y O sea, pero así. el final ese tuyo de la sombra Que es lo que más me ha dado Eso ya es literatura cosecha, tuya ¿no? Claro, claro Eso ya es cosecha digo, Tapar el alto <risa> miedo, pero, ¿no? claro, Te vas a son, hechos esos, reales esos pero luego... Yo siempre. sí he sentido ¿no? no tan fuerte como lo de ella Pero sí he sentido Yo no, yo lo de correr Como que Tengo que correr porque me están persiguiendo y además no no es no me, o sea, no, no me típico, desperté ¿eh? con la pues sí, de correr, sudando y sí. sí que me pero, sí me pero sí sentía pero una presencia una fuerza energía más que fue más que presencia era una fuerza o sea una cosa que, que me aplastaba mm. que me pero pero real como la vida misma o sea mm. además es una sensación malísima porque bueno estando sola sobre todo te te deja muy muy muy angustiada por no, la noche no pues tú quieres gritar que de por, ejemplo, por ejemplo por ejemplo es que estás no respiras por eso que tiene que relación con la mía del sueño y tal que de alguna manera te Pero como luego leí esto Digo, pues ya está, ya tengo un relato Luego tengo otro Cuéntanos costa. un poco eh... cuéntanos, otro, cuéntanos otro Sí, que lo estamos disfrutando <risa> <risa> que está, eh, así. Además, como lo cuentas <risa> tan sentido La cosa queda muy bonita El a nivel... teatro ayuda o no ayuda? Total, <risa> eh, total. Sí, bueno, es hemos, dicho, A vosotros eh, mejor ¿eh? Lo hemos dicho, también. que se dedica también a hacer teatro sí, sí. El teatro ayuda que es que no, Algo hemos aprendido ¿no? Entonces, <risa> sí. tiempo... bueno, Hay uno que es un poco... Bueno, ah, no, ese no lo voy a contar. ¿Por qué? No. Vale, tú misma, eh, que quieras. eso es un poco de, de... ¿De qué? De risas, más que nada. Pero bueno, bueno, no pasa nada ese tampoco. Ya... ¿También? Ese si sí quieres lo dejamos para el final de tu entrevista y nos reímos. Vale. Vale. <risa> a ver, espera, que había uno, el que te gustaba a ti. Por cierto, hay otra chica aquí. La, a ti Hola, guapa. Hola. es otra chica que ha venido con ella que no sabemos ni cómo se llama pero bueno, es la de el que te leire, gustaba leire. a ti, Leire a ver, este es cortito muy cortito, muy cortito Dale. a ver, se titula el hombre al que no le gustaba la gente la muerte te llegó de pronto nadie te llorará nadie te recordará nadie gritará tu nombre a las estrellas Tu cuerpo se descompondrá lentamente en la cama donde yaciste. Pero, no te preocupes. Alguien a quien tanto amabas, velará por ti. La soledad. ¡Uf! Es que no le gustaba la gente, entonces estaba solo. Ya, ya. Sí, pero eso más que de miedo es de desolación, Yo ¿no? que no de... le gustaba la gente, es como... Es... Uf. Uf. Wow. Oye, pero, o sea... Sí, sí. Como bueno, no lo sé, será cosa de de, de escritora, no, no, de condensar no sé. en un relatito tan corto, o sea, Algo tan no profundo igual, eso, es, no haces ni primero idea. nada o te sale así sin más Es cortito. que no me gusta escribir. Ah, no te gusta escribir, ¿verdad? No, entonces, mal. como no me gusta escribir, tiendo a cortarlo todo, pero que se entienda, claro, o sea, no vas a poner Ya, pero por ejemplo, cuando tienes no lo que decías antes, cuando estás en la panadería y te viene la idea. Sí. Hago el borrador que se dice Y luego encima de Hay En vez de nada. ir agrandando en plan novela Tú lo vas acortando Procuro acortarlo Que se entienda pero pues que si no se, no se alargue Que yo te lo decía porque Casi es más difícil en un relato sí, Tan corto sí. Decir tanto que, que en tres páginas Hombre, claro, O cuatro rellenar difícil, A mí me parece sí, más sí. difícil me hacerlo ha costado, Me ha costado porque en un principio Mis relatos que tengo por aquí De los primeros Son más largos Pedía más palabras, no sé no persona... más Pero resulta que eh, Me dio por querer con presentarme a concursos uh -huh. Y claro, yo pensaba Tú un concurso, pues mandas lo que has escrito y ya está Pues no, que si tanta letra No te puedes pasar de tal y cual Y digo, pues cómo aporto yo esto O sea Entonces como que empecé eh, A hacerlo más pequeñito A aprender a Hacerlo más pequeñito Y luego me gustó más así, digo, joder, es que así como no me gusta alargarme, esto es más fácil. fácil. Cuando ya vi que era más fácil, pues los relatos que empecé, siendo más gordos, ahora son mucho más más cortitos. Uh -huh. Sí, eh, eh, o sea, tienes que escribir menos palabras, sí, pero yo creo que el, el trabajo mental sí, es mucho mayor, ¿no? Sí. El de sí, buscarse la palabra vas, adecuada, la, que la frase cogido, que has cogido cómo claro. hacerlo, o sea, el Es más uh -huh. fácil Oye, y a la, mejor. Oye, la persona que te lee esa que has dicho, la de la panadería que viene, ¿verdad? Cuando le des uno de estos cortos te dirá, ¿qué es esto? Me encanta. Dame uno más, no, más grande. No, porque se lleva unos pocos. Cuando hago tan cortos, se lleva bueno. unos pocos. O sea, espero que haga unos pocos y ya está. Pero ya quiere... A mí dame para leer, a mí dame y, hombre, pues claro, Es que claro, le das una hoja se y uno, dice, ¿qué es esto? uno ¿cuántos? Hay uno que a mí me... Yo le tengo cariño, a especialmente ver. que este lo mandé Bueno, pues para terminar el, vamos sí. a escuchar uno el que le tiene ya cariño. Ah, muy bien, venga. Sí. Lo mandé a un concurso de de certamen de la telenovelas. Eh, el año pasado no, el anterior. Ay, este bien. año mandado otro, pero el de este año es de amor. Y a mí me gusta, es, que, es muy amor, difícil. Sí, yo creo que el sí. El terror difícil. es fácil, pero la el, el del amor no, es también es difícil escribir de terror, pero bueno. Sí segunda vez y nunca había pensado yo que de no, la va a ser más difícil es que el mete me el sexo. Y ya verás a amor <ríe> Y puede ser de, ter de terror sexo y amor, toda la vez. No, no, hay que hacer algo de eso, así tú un pompurís, Bien. Bueno, pues este, como he dicho, lo presenté en un concurso. Uh -huh. eh, bueno, paso sin pena ni gloria, por supuesto. No pasa nada, Pero... mejor. Es de los primeros, además, así que se me, que se me ocurrieron. Mm, bueno, se titula El alma de la fiesta. Asten Agusia 2010. Todo Bilbao en el arenal esperando el chupinazo. De comienzo de fiestas con impaciencia. Y por fin... ¡Pum! Y como si tuvieran un botón al que le han dado el encendido todos a la vez, han empezado a bailar. Cantar, saltar... La fiesta ha empezado. Gabriel y sus amigos, de toda la vida, celebraban la fiesta como tantos y tantos jóvenes. Están por las siete calles, todos con un gran vaso colgado del cuello, con el que van por los bares y choznas llenándolo de calimocho. Beben sin control, y el alcohol ya empieza a hacer mella en ellos. Gabriel es un poco el líder de la cuadrilla. Propone subir a las barracas y ver desde allí los fuegos artificiales todos están de acuerdo y suben van por la plaza del gas y allí ven un grupo de punkis viviendo su vida a su manera sin meterse con nadie y entonces la cuadrilla influidos por la cantidad de alcohol que ya llevaban encima empezaron a lanzarles patadas, botellas y vasos todo lo que encontraban por el suelo mientras les insultaban y se reían de ellos entonces algunos se levantaron ...y la cuadrilla echó a correr... ...mientras se reían la gracia... ...llegaron arriba... ...y se perdieron entre la multitud... ...agotados por la carrera... ...se sentaron por la hierba... ...a seguir bebiendo... ...y entonces Gabriel... ...sacó de su bolsillo unas bolsitas... ...con droga... ...que ofreció al resto de sus amigos... ...alguno tomó un poco... ...pero la mayoría dijo que no... ...pues ya iban bastante bebiditos... ...y no se atrevieron... ...pero Gabriel que le gustaba ir de líder y alardear, se metió una de las bolsitas entera. Y la fiesta seguía. Acabaron los fuegos artificiales y decidieron bajar al arenal. De camino, vieron a un punky solo, dormitando plácidamente, y Gabriel dijo, vamos a divertirnos, y se fue hacia él, y empezó a darle patadas al pobre punky intentando correr, pero otros se sujetaron y Gabriel le golpeó como si fuera un saco de boseo el pobre punky suplicaba que le dejasen en paz, pero siguió pegándole hasta que de pronto el infeliz dejó de rogar y no se movía entonces le soltaron y cayó a plomo ¿le habían matado? todos salieron cobardemente disparados de allí, llegaron al arenal sin aliento se miraron unos a otros sin decir nada hasta que Gabriel dijo de repente eh, un poco y menos que siga la fiesta y todos la siguieron rieron, cantaron, bailaron bebieron pero de pronto ahí estaba el punky delante de Gabriel la sangre desde la cabeza le caía por la cara y le miraba fijamente a Gabriel sin decir nada y Gabriel se asustó cogía la cuadrilla y se fueron a otro sitio también apareció ahí le estaba siguiendo Gabriel fue hacia él con chulería y el punki se acercó a su oído y le dijo te voy a matar esta noche no importa lo que corras te alcanzaré y pasó de la euforia al miedo dio marcha atrás para ir hacia sus amigos Y entonces vio como el punky se sacaba un cuchillo de las botas y echó a correr. Sus amigos le veían irse y se reían mientras decían... ¡Mírale! ¡Te ha tocado aguantado la fiesta y se va para casa! Y Gabriel corría y el punky le seguía. Entonces llegó a la parte de atrás de la riaga e intentó esconderse. Y creía que lo había conseguido. Pero no. Ahí estaba de nuevo el punky avanzando hacia él con el cuchillo iba andando de espaldas lentamente mirándole aterrorizado, suplicaba por su vida y le pedía perdón pero este no hablaba solo avanzaba con el cuchillo en alto y Gabriel como iba de espaldas no se dio cuenta que se acercaba a la barandilla y todo ocurrió en un segundo cayó inevitablemente a la ría y entonces lo vio claro no había ningún punky nadie le había seguido todo fue una paranoia causada por la mezcla de drogas y alcohol y ahí estaba luchando para no ahogarse pues encima no sabía nadar y gritaba desde la ría pero la gente estaba de fiesta y nadie le oía a Gabriel se ahogó y la fiesta acabó para él pero desde entonces todos los años en la Astenagusea el alma de Gabriel sale de la ría Y vaga por todos los rincones donde la gente, en su manera de entender la fiesta, bebe y se droga. Él le susurra al oído, en un lamento que les hiela la sangre. No lo hagas. Y así fue como Gabriel se convirtió en el alma de la fiesta. <risa> Oye, lo que te quería preguntar era una cosa ¿No, no sueles poner protagonistas femeninas? Sí. Chicas, sí, vale, vale sí, Es que como has sacado Sí, pero casualidad pero... sí. Bueno, Sueles ya. también hablar de mujeres entonces ¿no? tocho. Otro, día, otro día te invitamos ay, y, ay, y, nos, ay, ay, y nos vienes y nos cuentas alguna de mujeres <risa> Bueno Inés, pues nada, que te tenemos que despedir Que otro día vienes con otro Con este tochito que nos has traído ¿Eh? Es que no eh, sabía cuál... No, no, lo has hecho muy no, bien, bien ¿eh? Muy tiempo, bien, muy bien Pero por, bien, por bien, eso te digo todo. Que como tienes un pedazo tocho Pues que puedes venir otro día A contarnos otros Con lo que dice Manuela Con protagonistas Por ejemplo, femeninas Hay uno que me gusta Es un poco más largo Pero eh, se titula La Vidente Ajá, ah, ah, estupendo, estupendo, estupendo. Estupendo. Estupendo. Estupendo. Estupendo. estupendo, estupendo Te esperamos Te esperamos, te esperamos día. Día. el mes que viene <ríe> bueno, pues, Vamos a escuchar a Enia Bueno Mientras esperamos a nuestra próxima invitada, colaboradora. Who can say with the road? So pure Dicen que han dicho que dicen Dicen que han ido diciendo Y entre dimes y diretes Llevas la petaca llena Que si oye, que si mira Que si fíjate Y con esta tontería Las perlas de la prensa por Garasi Hola, Garasi, sí. ya a es hora, Ra ¿eh? Arracha el deón, sí, cuánto la tiempo, cuánto no tiempo risa. Ya echaba de, de menos yo venir a las feuchas, sí <ríe> <ríe> <ríe> Me va la marcha a mí Eh, lo que pasa aquí es que yo como muchas mujeres, no para, tengo techo de cristal, suelo de cristal y paredes de cristal en la vida. Entonces, claro, pues tengo bastantes dificultades, sí. Pero por bueno, limpiar, ya estamos aquí, estoy limpiando cristales. ¿Eh? Sí, ah. sí, hasta limpiando cristales Entonces, por todos los costados, por, por arriba, por, por abajo, abajo, por por abajo por y que yo de izquierda. izquierda. Sí, bueno, Eh, entonces eh, como no tenemos mucho tiempo oye voy a hacer una claro, fundizado es. una refundición de dos cosas así recientes una que me ha chocado que <coughs> hay una asociación de mujeres juezas de bueno del estado español y tal que han hecho pues una, una jornada Y, y, y bueno, pues en esa jornada se han sacado una plataforma de 13 puntos porque dicen que están a, a, absolutamente, eh, digamos, hartas, eh, dicho mal y pronto, dice, escuchen bien… Mm, porque sin justicia, no hay no hay justicia sin igualdad, y mm, ellas piensa que hay una gran desigualdad entre hombres y mujeres y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, mm, eh, ellas forman parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, de tal, ahí estaba también mm, Clara Campoamor, estuvo en esta asociación y, bueno, Entonces, eh, ellas dicen mmm, que en, en un plano más doméstico, mmm, la presidenta de, de las mujeres juezas, que se, se llama Gloria Poyatos, dice que la carrera judicial española dispone de su propio techo de cristal, basado fundamentalmente en las trabas de la conciliación. O sea, porque las mujeres juezas, dice, al igual que el resto de las mujeres en otras profesiones, y administramos nuestro tiempo con unos valores, unos valores de cuidados. Entonces, esto, este tiempo invertido en cuidar, cuidar a la familia, tal... Entonces, que tenía que servir como para el currículum, ¿no? Sí sí. sí, sí. Bueno, pues se convierte en una desventaja a la hora de acceder a los cargos de... Eh, De importancia en la carrera judicial y tal, ¿no? Y, y dicen, aunque la carrera es fundamentalmente que el 50, más de la mitad son mujeres juezas, ¿no? En la cúpula hay un monopolio del sexo masculino. El Tribunal Supremo no llegan al 13%, y una... Y, y solo hay una de las 16 eh, presidencias sí, sí, de los sí, sí. consejos superiores de las comunidades autónomas, los la de Valencia. De los tribunales de, los de, los tribunales, las, de, Tribunal de justicia, las comunidades Entonces, autónomas, solo es la de Valencia. Eso es, digamos, el, el techo de, de cristal, ¿no? Y el suelo, el suelo uh, al que me refería es el suelo que hemos vivido y que me he dado cuenta que existe para las mujeres en muchísimos trabajos, por ejemplo, en todo el asunto que se ha destapado de posible corrupción o corruptelas o tal, de las comedores infantiles para los colegios, colegios y, y tal, pues ha habido un rifirrafe, entonces se ha descubierto que también había un monopolio de unos que iban allí a la baja a la alta se repartían en mercado y ninguna no dejaban a ninguna otra empresa que saliera entonces bueno al salir la noticia y empezar a conocerse que han estado recibiendo millones y millones así tranquilamente todos estos años han rebajado el dinero entonces claro si uno lee bien si uno hable bien con estas gafas eh, feministas que nos ponemos, Pues te das cuenta que, ¿de dónde viene la rebaja? Pues que de la hora mmm, trabajada de de, de las mujeres, viajes, de, de, de 35, infantiles. pues se les baja al 32%, de ese y, eh, 32 euros, de 35 y algo a 32 euros. Entonces, seguro que la mitad o más de la mitad se queda en la empresa que las contrata ah, sí, claro. y los descuentos y tal. Total, que la gran rebaja, como son 90.000 niños, o sea, son cantidad de escuelas, o sea, son... Una cientos, miles de, de, de, de personas de pero que lo están pagando las trabajadoras y ese es el suelo de cristal también, o sea, que hay techos por eso decía <ríe> Sol sí. que, que teníamos techos y sueldos de cristal, de cristal. <ríe> ah, vale, vale eh, sí. a, a cuenta de esto, estaba estaba leyendo que dice las juezas, a ver, es que igual no sé si es que lo estoy entendiendo mal que dice eso no hay justicia sin igualdad eh y, pone, y en la cultura y la sociedad española todavía existe una desigualdad entre mujeres y hombres que debería tenerse en cuenta en los procesos judiciales. Claro. Ah. O sea, lo, y qué quiere decir eh, a ver. Es que eh, es que, hartado, que hay que juzgar sí. con perspectiva de género. género o ¿no? sea, ¿eh? pues no necesariamente sólo sí, sí. eso, o sea, cuando ...tú juzgas con un mismo rasero dos cosas que son eh, distintas. Eh, distintas estás haciendo una injusticia es decir nunca puedes juzgar lo mismo el mismo hecho en dos en dos lugares que tienen consistencias diferentes que ese es uno de los problemas es decir tú puedes decir eh, esto es la en la salida y aquí está la meta de acuerdo y unos van con unas zapatillas de aerodinámicas y otros van con unas zapatillas con con chinas con con piedritas bueno, de claro entonces En ese sentido, pero, pero en ese ley, sentido? Cuenta, no, no, no, no, no lo tiene, o sea, no lo tiene Una mujer, no o un tiene. hombre, un magistrado o una magistrada cuando están juzgando La ley es exactamente igual para todos, el artículo tal, me da igual, ley de enjuiciamiento civil Bueno, bueno no, no, a lo que me refiero es que digo, Dice lo mismo, sí, es verdad sí. que una mujer lo ve de una manera distinta, ¿eh? A, A ver, la interpretación, o claro, sea, luego el, está la, la pena interpretación, o, claro, claro. O, o, o el hecho puede ser el mismo, la pero hay diferentes matices, a mí sí que me ha gustado una cosa de lo que dicen ellas, en, entre los 12 puntos esos de, de estas mujeres que dicen, bueno, pues que que la cara más feroz, que ellas hablan de discriminación en el mundo laboral en el que ellas se mueven, que existe, aunque no dejen de ser en determinada manera discriminadas, Un poco privilegiadas porque están en un nivel ya alto ¿eh? Pero ellas sí dicen que la cara más feroz de la discriminación La ven ellas todos los días en, en la justicia con la violencia de género ¿eh? Que es impresionante, que es algo a lo que no llegamos Y por sea. eso dicen que la sociedad no será libre Mientras no tenga dos alas y, pues, y el ala de, de la libertad y de la justicia para las mujeres no pues está desarrollando Pues nada, nos quedamos con eso y ya nos tenemos ¿Y? que despedir A las siete y media el martes, ¿eh? A las siete y media el martes. Y en la el, Riaga. La, y el domingo nos volvéis a escuchar. Esto, somos las Feuchas, el 97 y Ratia. Eh, el domingo las de 7 a 8 El domingo, ¿verdad? El domingo. Vale. Un un besito, adiós, besito. Feuchas. Agur. Agur.